Charles Fourier, 1773-1837 Filósofo y sociólogo francés, nacido en Benzançon, es considerado como uno de los principales teóricos del socialismo utópico. Hijo de un fabricante de paños, fue en su juventud viajante de comercio y visitó Suiza, Alemania, Países Bajos y Rusia, Fue influido en sus comienzos por Robert Owen y Saint-Simon, pero luego desarrolló una teoría sociológica conocida como falangsterismo, en la cual llamó falangstereo o falange a la célula básica productiva de la sociedad, compuesta de varias series de producción, eliminando el profesionalismo estrecho, Pues, según él de forma al hombre Fourier trató de abrir las de abolir las contradicciones entre el trabajo de la ciudad y del campo, entre el trabajo físico o manual y el trabajo intelectual. El objeto de la filosofía, según él, consiste en descubrir las leyes que perfeccionen a las sociedades. Sus principales obras son Teoría de los cuatro movimientos y de los destinos generales. Tratado de la asociación doméstica y agrícola. Teoría de la unidad universal. El nuevo mundo industrial y social.